Con el número que puso hay coincidencia, con la palabra cancelado, revisar si tiene varios en el listado y también tendrán al final de la descripción una letra X en rojo.